conocimiento de la comunicación, como es Verónica Sforzin, que ya está en contacto con nosotros, es doctora en comunicación, licenciada en sociología y también una gran conocedora de las nuevas tecnologías y sobre todo, insisto, de la comunicación. Le damos la bienvenida e insisto que es una profe. Bienvenida a Verónica Juan Pablo Bertolini, te saluda por aquí. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Un saludo a la audiencia. Gracias, Verónica, por darnos un rato de eh, tu tiempo que sabemos que es carísimo porque sos una autora, tenés un tenés un renombre, tenés este mucho laburo acopiado ahí apoyado noche en el lomo, perdón por por la carraspera. Este mucha mucha trayectoria y nos das unos minutos para hablar eh, un poco de todo, no solo de tu nuevo libro, pero lo vamos a mencionar, porque Ética, Poder y Tecnologías, Redes Sociales e Inteligencia Artificial desde el Sur Global, parece un verdadero libro obligatorio a esta altura. Bueno, este, nuevamente muchas gracias por la presentación. Y bueno, este es el segundo libro que escribo, el primero fue Geopolítica de las TICS, Este, y como vos bien decís, trabajamos tanto en el primero como en el segundo, un tema que es muy actual y muy necesario de empezar a problematizar no en las sociedades, en la política pública, que son las nuevas tecnologías, estas redes sociales y la inteligencia artificial, que la usamos cotidianamente, las usamos a partir de, de usar interactuar con distintos programas, como cuando usamos las redes sociales para comunicarnos, ¿no? Ni más ni menos, o para informarnos. Algo tan vital para, para la construcción subjetiva, como es comunicarnos, y tan importante para la democracia, como es informarnos. Y bueno, creo que hay muchos problemas de los cuales estamos viendo en la actualidad que tiene que ver con la mala calidad de la información que circula en, en estas redes, ¿no? Eh, de esto un poco trabaja y trata el libro... Eh, así también como el lugar de América Latina, en, en este mundo globalizado respecto de las tecnologías de la comunicación y de lo que tiene que ver también con la soberanía tecnológica, porque van de la mano. Muy bien. O sea, hoy van de la mano. Me, me, ¿Sí? me encanta cada vez que aparece esa palabrita, digo soberanía, porque parece que eh, en la Argentina las tensiones mayormente las podríamos este, describir como... Eh, pasar de ser de colonia a semicolonia, volver a ser sí, sí. colonia, volver a ser semicolonia, este, eh, parece que estos doscientos y pico de años este, lo hemos pasado en un intento de independizarnos definitivamente, pero todo eso se choca en algún momento con esto de las nuevas tecnologías Y vuelta a empezar porque es otro carrete que se, que se agrega y hay otra soberanía por conquistar. Ya vimos con la llegada del neoliberalismo en el 2015 cómo nos interceptó en el aire eh, la Big Data con Cambridge Analytica y fenómenos que quizás la audiencia no terminó de entender, pero sí nos asomamos a cuánto impactan y de qué manera Este, definitivamente con esto de los mensajes segmentados y la, la base electoral de la libertad a, avanza, este, recibiendo cada quien eh, la partícula que le corresponde. No terminamos de subirnos a una nave que se vuelve más y más rápida y debajo de todo eso, Verónica, suyace la ya totalmente aceptada e indiscutible presencia de la Internet, como se la conoce. ¿Hay algún, hay, hay algún pecado de nacimiento de la Internet? ¿Hay algo que, que, que nos pasamos de largo, que no tuvimos tiempo de analizar y que, y que corregiría un poco este caos en el que parece que venimos perdiendo permanentemente? Sí. Bueno, eh, vos lo, lo describiste perfectamente, me parece, porque... Eh, la Internet eh, está monopolizada, eso me parece que todavía socialmente no lo terminamos de aceptar. En Argentina, cuando fue el debate de la ley de medios, empezamos a nivel social, ¿no?, de manera más masiva, a entender que Clarín o La Nación eran empresas y tenían sus intereses. Bueno, todavía como sociedad no comprendemos que eh, Facebook tiene sus intereses, que, que en realidad es meta, ¿no?, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene WhatsApp, que Google tiene sus intereses geopolíticos también, que lo que era Twitter, que ahora es X, este, con Elon Musk tiene sus intereses este, geopolíticos, y que juegan en América Latina tratando de imponer sus ideas, sus miradas, su visión, lejos de ser un espacio neutro en donde nos podemos este, expresar libremente, que es lo que nos han vendido desde los años 2000, ¿no? desde que empezamos a consumir en los smartphones, los teléfonos inteligentes, Eh, las redes sociales, eh, creímos, los ciudadanos de América Latina y los pueblos de América Latina, creímos que éramos libres de expresarnos y cada vez más, eh, y lo vemos y lo, lo analizamos con más, eh, cada vez más información, vemos cómo se expresan estos intereses que van en contra de eh, lo que podemos denominar como el, los distintos proyectos de soberanía en América Latina o de unión latinoamericana. Como vos decías, Cambridge Analytica jugó junto con Facebook, porque la empresa que le da las bases de datos a Cambridge Analytica para incidir en las elecciones de Argentina del 2015 es Facebook, es decir, la, la base de datos de datos personales íntimos de cada uno de nosotros se los provee eh, Facebook, incide en las elecciones del 2015. Y hoy estamos viendo que, por ejemplo, la pauta oficial que ayer este, ya dijeron que se terminaba la pauta oficial, este, genera un impacto hacia adentro de los medios provinciales, de los medios comunitarios, ¿por qué? Porque también estas, corpora estas corporaciones este, y estos intereses que hoy están en el gobierno juegan a partir de las redes sociales, ya no juegan más a partir de la comunicación tradicional. La comunicación tradicional les quedó de costado, Este, no es que no siguen negociando y haciendo acuerdos con algunos grupos monopólicos de Argentina y de América Latina, pero principalmente sus ideas fuerzas, las ideas fuerzas de los grupos de poder de Estados Unidos, las transmiten a partir de eh, Facebook, de Google, de TikTok, de Instagram, de WhatsApp, y me parece que a nosotros desde lo que podríamos denominar el, el gran eh, espectro nacional popular de organizaciones ¿no? territoriales, sindicales, Todavía nos cuesta ver esta nueva situación y nos cuesta también saber cómo dar batalla ¿no? en esta nueva situación. Tal cual de, de, parece a todas luces que necesitamos este, formarnos, necesitamos tener eh, la capacidad de confrontar con esta realidad para ver eh, para qué lado agarrar, diría yo, antes que pensar en que hay que inventar una nueva red social o que hay que inventar otra internet, o que esto, o que lo otro. Veo también, eh, Verónica, vos me dirás, eh, si hay algo razonable en todo esto, que no en todo el mundo se procede de la misma manera eh, con respecto a las redes sociales. Hay lugares en donde se les trata de poner coto a las acciones o a la capacidad de publicar, por ejemplo, noticias falsas o a, alentar las discriminaciones o las violencias. Hay territorios donde hay más autonomía política, parece, y todo esto lo digo hablando de Occidente, como se lo conoce, a Europa, Estados Unidos y algún otro gran país de, del mundo por allí y sin embargo hay otras experiencias de las que no nos enteramos que están señaladas, por supuesto, por las fuerzas del cielo, por ejemplo, como comunistas, este, como totalitarias, bueno, hay una pila de adjetivos, pero se me viene a la memoria China y Cuba como dos que intentan regular... Eh, la capacidad de daño no solo de las redes sociales sino también de la internet y acá viene un paréntesis si te parece para lo que sería la gobernanza de la internet ¿E esto es posible existe sí. ¿cuáles son las posibilidades reales de que el día de mañana los podamos poner en caja al menos a estos monstruos aunque no los sí. podamos hacer desaparecer ¿y cómo sería la vida con eso, Verónica? Claro bueno, primero Eh, que no es menor, es eh, poder definir y, y aclarar que la comunicación está monopolizada como máximo en cinco o seis empresas a nivel global en el mundo occidental, que son estas famosas las GAFAN o las Big Tech. O sea, decir eso no es menor porque eh, creo que muy poca gente comprende el, el problema estructural que hoy tiene la comunicación y la información en el mundo occidental. También lo tiene, el mismo problema lo tiene Europa, lo tiene Asia, parte de Asia, ¿sí? Salvo China, que ha construido otro medio ambiente digital y tecnológico, en el mundo occidental tenemos este primer problema. Las cadenas de valor de las tecnologías de la información y la comunicación las manejan cuatro o cinco grandes empresas estadounidenses, ¿no? Que responden a la geopolítica de Estados Unidos también. Eso hay que me parece que aclararlo. Entonces, ese es un problema estructural. Y la gobernanza que hoy existe de Internet, que lateralmente regula o podría regular a estas corporaciones o a las redes sociales, es una gobernanza en la cual los estados no tienen prácticamente no tienen lugar. Eh, es una gobernanza en la que eh, Estados Unidos es el, el actor dominante y se lleva a partir de algunas secretarías que están dentro de la ONU, y no hay mucho más. Y después, bueno, algunas, incluso eh, el ICAN, que es la organización que da los dominios para que cada uno pueda abrirse su propia página de Internet y cada país tenga determinados espacios en Internet, pertenece a la estructura del, del Estado de Estados Unidos. Eh, es una organización internacional, pero que pertenece a Estados Unidos. Entonces, hoy la gobernanza eh, claramente juega a favor del más poderoso. Y yo creo que sí, que tenemos como, eh, como país y como región que por lo menos empezar a este, pisar cada vez más fuerte. Lamentablemente el problema, como es geopolítico, tiene que ver con que América Latina hoy no está teniendo sus herramientas de, de articulación regional, como puede ser la UNASUR, ni hablemos de la CELAC este, de manera activa y no digamos no estamos pudiendo avanzar en lo que son las herramientas de unidad latinoamericana pero sería desde esos organismos que nosotros podríamos incidir en lo que es la gobernanza global esa sería como una este, regulación macro este, China también en la actualidad está proponiendo otras formas de gobernanza, disputándole a Estados Unidos es, estas estructuras que aparte ya le quedan, quedan viejas incluso para Europa, eh, y China está proponiendo que haya otros organismos internacionales por fuera incluso de la ONU en donde los estados nacionales tengan voz y tengan voto. que Esto es fundamental porque la comunicación también tiene que volver a ser parte de la política pública a nivel internacional y a nivel regional y nacional, en el sentido de, creo que como los gobiernos nacionales y populares eh, han intentado empujar en mayor o menor medida, pero entendiendo que el derecho a la comunicación es un derecho humano, a eh, una comunicación veraz, de calidad, y eso solamente se puede constituir y construir en las sociedades si hay una democratización de las herramientas que comunican. Entonces tenemos que hablar de las mediaciones, construir muchas mediaciones no una sola y para democratizar eso este, bueno, en Argentina eh, se han eh, en el gobierno anterior se fortalecieron los medios públicos, faltó me parece mucho lo que es mejorar toda la estructura de comunicación de comunicación de las provincias de la comunicación comunitaria digitalizarlas subvencionar y capacitar para que las radios y todas las, los, las, incluso toda la comunicación digital también te, tenga su espacio y que las radios también puedan entrar en lo digital, ¿no? Y tener estas eh, tener distintos tipos de, de formas de, de transmitir la producción de contenidos, ¿no? Es decir, tenemos que avanzar en una fuerte democratización de las herramientas de, de comunicación, Eh, y eso se hace si el Estado está presente, si el Estado esto lo toma como parte de, de la política pública, y eso va a hacer que una empresa no logre, no pueda imponer su propia, sus propios intereses a costa ¿no? de, bueno, de, otros, de que haya un mayor equilibrio en la comunicación y en la información que hoy circula. Hoy las redes sociales son el campo de las corporaciones estadounidenses Y claramente están pudiendo instalar ideas, discursos de odio, noticias falsas, que siempre le son funcionales a Estados Unidos. Hay millones de ejemplos, ¿no? Pero podemos hablar de cuando se le baja la, este, se le directamente se censura las cuentas de varios presidentes por considerarlos antidemocráticos en las categorías estadounidenses, ¿no? Entonces se censuró se censuró a Maduro, por ejemplo, el presidente de Venezuela, se censura al presidente de Nicaragua. Este, ¿y ¿quién le quién dice que eso está bien o está mal? Bueno, son las propias corporaciones las que levantan la perilla o bajan la perilla y hacen que una persona exista o no en las redes sociales. Entonces, ese es el pro, mayor problema, la privatización y la monopolización del mundo digital y de las redes sociales. También no tenemos el mismo problema en la inteligencia artificial, ¿no? Son las mismas empresas las que manejan el desarrollo de estas tecnologías que modifican la política, la economía, la cultura de los países que quedan subordinados. Tal cual, Verónica. Y ahí vamos a parar. Quiero decir, no entremos a la baldosa de la inteligencia artificial de pleno porque no nos va a alcanzar esta semana. Indudablemente bueno. es un mosaico y hemos tocado apenas dos o tres piecitas de esto que resulta complejo, pero evidentemente tiene muchísimo que ver con cómo nos va en una época en donde el mundo se está reconfigurando y acá seguramente vas a coincidir en que hay un gran debate alrededor de la multipolaridad que se propone desde algunos lugares en el mundo y este intento hegemónico de Estados Unidos por permanecer. Ahí, este, Y es por eso que, nada, te vamos a dejar enredada en nuestra agenda, Verónica, te queremos escuchar de nuevo, porque la verdad es que hace falta tu claridad, pero también que nos señales estos andariveles en los que podemos pensar nuestra soberanía digital, este, que me parece también una descripción muy gráfica de lo que hay en juego. Eh, bueno. te, estoy, te estamos muy agradecidas, Verónica Y tenés el micrófono a disposición Para saludar a tu familia O dejarnos una reflexión Lo que te parezca más conveniente Muchas gracias, Verónica Muchísimas gracias a ustedes Y bueno, espero que, como vos decís Que haya aportado un poco a estos debates Que son hoy son centrales ¿no? Para defender la democracia Así que un saludo A vos y a toda la audiencia Espero que será hasta muy pronto, Verónica Sforcin. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí está la autora de Ética, Poder y Tecnología redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. Sí, verdaderamente politizada la pretensión desde el título de este libro flamante de la docente titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y también adjunta en la Facultad de Psicología de la misma universidad. Candidata doctoral en comunicación, investigadora, coordinadora de comisiones e investigadora y autora y estuvo en la siesta que no fue.